Pero bueno, también tenemos al aire hoy para conversar con él al compañero Hugo Fusek, que es el presidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas. Eh, Hugo Fusek es un referente con mucha historia en el, en el trabajo de empresas autogestionadas y principalmente en la recuperación de, de, de, de fábricas y, y, y la lucha que significa junto a los trabajadores. Buenas noches, Hugo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno Hugo, la verdad que hoy te queríamos, queríamos contar con tu opinión, te agradecemos que, que nos sí. atiendas. Tenía que ver la opinión más que nada con... con bueno, hemos atravesado esta, estas últimas semanas, una semana bastante convulsionada con las discusiones salariales y paritarias, ¿no? Y el sector sí. de, de la autogestión es un sector que en esas discusiones a veces queda al margen, no, no a veces siempre queda al margen eh, sí. y creo que bueno eh, en este en este sentido te convocábamos para bueno tener tu opinión con sí. respecto a esa a esa posibilidad no de cómo cómo intervenir desde la autogestión en una discusión eh, de, eh, de ingresos que... no uh -huh. sí mira te agradezco que que podamos opinar sobre esta en realidad este para poder tener una paritaria tendremos que tener un convenio, eh, no, no existe tal convenio y, y el trabajo recuperado es un trabajo digamos que está, que está debilitado en cuanto a la garantía de derechos ...que un trabajador de una empresa recuperada... ...cuando era un trabajador en relación de dependencia... ...tenía todos los derechos que te marcaba el mercado de trabajo... ...que se ...vacaciones, aguinaldo... ...obra social, ¿sí? Sí cuando, sí, cuando te transformas en un trabajador autogestionado... ...en un trabajador recuperado... ...tenés sí. la posibilidad a partir de que te constituís... ...en cooperativa de trabajo de tener un trabajo que legalmente funciona en el mercado. Podés facturar, podés este, vender hacer transacciones comerciales, podés abrir una cuenta bancaria. Lo que no podés, es, junto con eso, con la riqueza que generas, lo que no podés generar es recuperar los derechos que antes tenías como trabajador en relación de dependencia. ¿Qué, qué, qué, digamos, ¿Qué alternativas se pueden manejar con respecto a esto? ¿Hay, hay experiencias con, digamos, a las cuales uno pueda apelar? O, o en Mira, esto... hay, eh, digamos acá hay toda una discusión, por ejemplo, en estos últimos días, lamentablemente, visto con el incendio que hubo en los talleres clandestinos en, en, en Flora, la Ciudad eh. Autónoma de Buenos Aires, eh, Se, se vio una situación de, de esclavitud laboral y rápidamente algunos compañeros con buena intención de la CTA, de, de algunos compañeros de, de la Confederación Nacional de, de, de Cooperativa de Trabajo, plantearon rápidamente que la solución para el sector sería la Cooperativa de Trabajo. Mm -hmm. Digamos, es legalizar una forma de trabajo, pero este, una realidad también, o sea, obviamente, pasar de trabajo esclavo a, a trabajo cooperativizado es un avance muy grande. Pero es un avance que sigue siendo el rengo, porque no hay este, la posibilidad de eh, institucionalizar derechos que se tienen en el mercado laboral. Obviamente, esta es una discusión muy fuerte y muy profunda que hace a que hay que modificar leyes que, evidentemente, todavía no tenemos ni la fuerza ni, ni la capacidad política de generar, eh, de interpelar sí, sí. al poder político uh -huh. para poder este, modificar eso. Hay que modificar leyes de aportes, sí. hay que modificar leyes de aportes patronales, o sea, cómo... Uh -huh cómo reemplaza la figura cooperativa, la figura autogestiva, cómo reemplaza el aporte patronal. El aporte patronal, patronal. exactamente. Y, y de, alguna, de alguna manera también esto lo que también se comprueba es que, que, que esa herramienta que era la, la cooperativización, ¿no? que, que sigue siendo ¿no? de alguna manera, o el asociativismo de los trabajadores, eh, funcionó durante la crisis y se mantuvo durante todo este tiempo y ya tiene, me imagino... Una experiencia acumulada y, y una historia que, que, que, que, que, digamos, se pueden medir eh, eh, el impacto de estas medidas, ¿no? Sí, sí, o sea, el trabajador recuperado, el trabajo autogestionado ha logrado resolver lo que el mercado no puede resolver, digamos. El mercado por sí solo no va a resolver nunca la desocupación estructural en la Argentina. O Está sea, claro, empresas que van a seguir quebrando. Empresarios fraudulentos van a seguir existiendo el asunto es que eh, los trabajadores han encontrado en la recuperación de su fuente de trabajo un mecanismo más de lucha para, con, para tratar de, de de seguir generando riqueza y de poder este, contener las necesidades de su familia y de su grupo social ¿sí? ahora bien, eso eh, en la medida que eso no se lo llene de más derechos sociales. A ver, yo planteo algo, eh, últimamente lo he dicho también en algún otro reportaje, si la sociedad argentina ha sido capaz de discutir y poner en cuestión la figura del papá y la mamá, de casarse dos hombres, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que un chico pueda tener dos mamás, dos papás, o, sí, sí. o un donante un donante espermático y, sí, y dos sí, famas, sí. ¿sí? los avances que eh, ha habido en ver, el código si civil la sociedad, <risas> sí, si la sociedad puede este, encontrar mecanismos legales que, que legalicen esas situaciones que todo se está viviendo ¿cómo es posible que no podamos discutir la realidad de derechos de trabajadores que logran mantener y que están fuera de mercado, fuera de todo derecho que se ...que los compañeros... ...hay una empresa recuperada... ...que ya tiene más de 10 años, 12 años... ...hay compañeros que están cerca de la jubilación... ...y su destino jubilatorio... Por, sí. la, ...por el esquema de aporte... ...que tiene el trabajo recuperado... ...es un monotributo... ...una jubilación de miseria... ...eso debe ser solucionado... ...debemos darnos una discusión fuerte... ...debemos interpelar al poder político y legislativo para encontrar caminos que traten de ver esta realidad y darle una salida superadora. Hugo, buenas noches. Marcelo Moyo te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Hugo, eh, te saco un, un segundo de tema, en realidad relacionado con lo mismo. ¿Qué opinión te merece eh, la política de, de la autoridad de, la aplic de aplicación del INAES en relación a las cooperativas de empresas recuperadas con todas estas dificultades que vos eh, me estás mencionando? Mira, eh, eh, yo creo que a, acá hay un debate muy fuerte. A veces, nosotros, eh, todas las empresas recuperadas para poder seguir funcionando se han constituido en cooperativas de trabajo. El ámbito de, de, de regulación y de control de las cooperativas de trabajo es este, el INAES, el Instituto Nacional de, de, de Asociativismo y Economía Social. Bueno, el problema es que, este, con todo respeto y, y tengo que decirlo con una honestidad brutal, nosotros somos eh, las empresas recuperadas, el cooperativismo de trabajo, vendría eh, a ser para nosotros, somos el cooperativismo aguarrar, parecemos solventes pero no lo somos, y somos los armados pobres del cooperativismo. Nuestra realidad no tiene nada que ver con una cooperativa de servicios, con una cooperativa financiera, con una cooperativa de construcción monstruosa. No tenemos nada que ver. Somos los, digamos, en la medida que, que no se trate de resolver este, esa pata de derecho, o sea, porque el dinero regula todo lo que es el funcionamiento de del marco jurídico como cooperativa, que supuestamente no haya fraude laboral, pero no hay derechos sociales. ¿sí? Eh, yo y nosotros creemos, como UPEA, creemos profundamente que eh, mucha de estas experiencias de recuperación de trabajo tiene mucho para decir el Ministerio de Trabajo, tiene mucho que decir la legislación laboral, y este, mucha de esa legislación laboral entra en conflicto, en contradicción con la normativa cooperativa. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto, o sea, si, uno, eh, si uno es cooperativista, eh, intenta, el mundo de las cooperativas intenta que, no, que una cooperativa de trabajo no pueda ser eh, revisada, legislada por, por otro mundo, o sea, en este caso, por el Ministerio de Trabajo, no pueda regular la, las actividades que se hacen. Para nosotros eso es, este, eh, digamos, es una falta grave, porque antes que cooperativistas somos trabajadores. Venimos sí. del mundo del trabajo y queremos que ese mundo del trabajo y la figura legal con la cual podemos seguir funcionando, que es la cooperativa, deben resolver la contradicción entre ser cooperativista y ser trabajador. Claro. Ya, Queremos, simplemente... intentaremos hacer las dos cosas, pero creemos que la, que la tensión muy fuerte es eh, de todo trabajador de empresa recuperada, la tensión muy fuerte que hay es la pérdida de los derechos, claro. que con la cooperativa en sí misma no se resuelve. Claro. Hugo, eh, ustedes tenían una, un proyecto en relación a un, a un estatuto de, de trabajador autogestionado porque como vos bien decís y, y, y se entiende ¿no? tienen una mirada mucho más cercana a, a digamos, la posición del trabajo, al mundo del trabajo del derecho obrero de, de, de la cuestión gremial sí, antes sí. que la cuestión cooperativa eh, ¿qué opinión te merece eh, la ley de cooperativas que está impulsando la autoridad de aplicación? Mira este, yo creo que hay se eh, eh, está Hay, hay dos cosas, hay una ley de cooperativa de trabajo que está impulsando la CNCP que bueno, que puede ayudar en cuanto a términos, pero siempre queda dentro, marco, queda dentro del marco de lo que es el INAE como autoridad de aplicación, pero que creo que es un avance la ley de cooperativa de trabajo. Uh -huh. Después está lo que está impulsando el INAE, como sí mismo que dice ley de economía social, uh -huh. que... A nuestro criterio de nombre está de raro en el descachazo con el nombre. No es ley de economía social, en todo caso es una ley que viene a reemplazar eh, la ley marco de funcionamiento de las cooperativas en general en Argentina que se rigen con un decreto de la época de la nuce. Claro, sí. Esto viene a cambiar, uh -huh. esto no es una economía social porque no, no tiene que ver con la economía social. Uh -huh, uh -huh. Tiene que ver con la, eh, con la reglamentación del funcionamiento del de movimiento cooperativo y del movimiento mutual. Sí, sí. Como digo, de alguna manera el concepto de economía social no se reduce a la posibilidad de una ley, ¿no? Digo, no hay una ley de economía capitalista, eh, hay, ¿no? Hay, cosas, ¿no? <risa> hay una digamos, serie de instituciones eh, y elementos que que hacen a que un modelo económico alternativo se pueda desarrollar. Entre otras cosas, la posibilidad de que en ese modelo económico alternativo, digo, o como, alter como posibilidad alternativa al capitalismo, los trabajadores gocen de los mismos derechos, o, o mejores aún, ¿no? Exactamente. Eh, Yo, que es un poco digamos, el reclamo. Mm. Si me dejan agregar sí. algo sí. para acompañar lo que estamos reflexionando juntos... Yo creo que no solamente el INAES tiene que opinar de esto, ¿no? nosotros creemos que el Ministerio de Agricultura tiene que opinar sobre las la cooperativas agrícolas, sobre los trabajadores agrícolas, el Ministerio de Trabajo tiene que opinar y tiene que acompañar los procesos de recuperación de las empresas que de hecho lo está haciendo. Eh, pero que él llega a un pecho, porque cuando avanzar sobre la cuestión de la figura cooperativa ya es otro ámbito en el cual el Ministerio de Trabajo no puede intervenir. Ahora, este, puede ser y es necesario que, este, eh, que se vaya tratando de unificar las políticas hacia el trabajo autogestionado y hacia la búsqueda de una nueva figura que contempla el trabajo autogestionado que podrá ser, seguir siendo cooperativo en el caso que corresponda o tendremos que tener la lucidez como ha tenido el pueblo argentino de ir encontrando y, y resolviendo que donde hay una necesidad y un derecho bueno seguramente habrá hay necesidades que necesitan que instalemos derechos desde de, de otra forma y hay que apelar a la creatividad sobre todo en el mundo de, para mí, esta es una opinión personal, creemos que el Ministerio de Trabajo y los abogados laboralistas tienen que tener un, una incidencia muy profunda en, este, en esta discusión para ir generando nuevas nueva categorías de derechos y nuevos derechos y, y, y buscar las figuras que nos permitan que jubilarnos con, con jubilaciones dignas, tener este, una obra social digna, no que tengan que andar... Eh, a ver, no, no puede ser que para tener derecho uno tenga que sacar patente de pobre, por ejemplo, el monotributo social, que es lo que te permite acceder, cuando no hay aportes como corresponde, acceder mínimamente a una obra social accesible. No es sacar patente de pobre, hay que legislar para arriba, no para abajo. Claro. Hugo, bueno, te agradecemos mucho la presencia hoy en, en Blues Obrero. Te contamos como siempre para que salgas otro viernes. ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme desde acá. Gracias, compañeros. Nos vemos pronto. Gracias. Hablábamos entonces por, por otro con, con Hugo Fusek, que es presidente de UPEA, de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas.